51 y estamos en comunicación con el diputado provincial Abel Sabarot, le agradecemos porque está en viaje y era simplemente para eh, que nos dé una opinión y una reflexión sobre esta eh, movida que realizó Cambiemos, encabezado por el colo Javier Macalister eh, este fin de semana. ¿Cómo estás Abel? ¿Cómo te va Juan Pablo? ¿Cómo estás vos? Bien, eh, te habla Julio, pero bueno... Eh, ah, Julio, perdóname. Minutos... Eh, Abel, contanos qué, qué reflexión hiciste de eh, esta juntada entre Alto Laguirre y Javier Macalister de este fin de semana. Mira, lo, lo único que yo tengo como información es que había una actividad ya programada por parte de la municipalidad eh, en el barrio Los Hornos y que en principio habría ido, se había gestado un, un encuentro de parte de los organismos nacionales en, en ese barrio y que concurrió el secretario de Deportes de la Nación pero que lejos estaba de, de ser una reunión o un lanzamiento a la mesa provincial de, de Cambiemos. ¿Y ustedes cómo, cómo lo han tomado, digo, eh, eh, pensando en que también esta semana hubo una reunificación del, del PJ? Eh, digo, ¿vos crees que eh, McAllister quiso eh, demostra, hacer una demostración de fuerza sin consultarle ¿Sí? al radicalismo? Mirá, nosotros somos un partido orgánico, tenemos nuestra convención, tenemos obviamente los apelos y más no, y no, no, no resolvemos ninguna decisión que tomemos en forma unilateral y sin consultar a los órganos partidarios. Y en aquel momento, allá por, por antes de diciembre, antes de asumir, en el caso de los bloques legislativos de, de provinciales como municipales, la decisión de armar bloque aparte fue justamente de de propuesta federal, no, no, no fue por parte del FREPAN. Por lo tanto, no, no, no entendemos estas esta, esta comunicaciones o estos operativos de prensa que por ahí se arman, donde los canales institucionales son los partidos políticos eh, y las autoridades de los partidos políticos. Por lo tanto, honestamente desconozco las razones y las motivaciones, pero está claro que formalmente, institucionalmente, el partido no había sido ni ha sido convocado a conformar ninguna mesa de Cambiemos, esto es así. Eh, Abel, Martín, te habla. Eh, Hola, Martín. El espacio de, del radicalismo es el FREPAM, de, declaraste vos durante, durante el fin de semana. Sí. Eh, cambiemos fue el, o propuesta federal con el FREPAM fue solamente para las elecciones. No, eh, después de lo que pasó de las elecciones con la distribución de cargos, la poca participación de los, de los radicales, No, ¿No hay una posibilidad de eh, repetir esa alianza hacia las próximas elecciones? A ver, si, si yo digo que, que, que no, eh, estoy faltando lo que estoy diciendo justamente recién. Lo que yo digo es que nosotros, cuando hemos armado frentes, no son frentes electorales, sino programáticos. Y en esto está claro que la ruptura la produjo en su momento la el, el, eh, propuesta federal, y a partir de ese entonces fue la decisión de ellos la que produjo la ruptura de los distintos bloques. Eh, yo no me puedo arrogar la, la, la facultad de, de resolver por todo el partido. Lo que está claro es que nosotros nos, te, nos debemos, obviamente, un debate interno eh, y como propuesta, como, como FREPAN, nosotros históricamente, como, como lo he dicho, tenemos claramente un, una, una trayectoria y 10 años de, de, de funcionar en los distintos bloques legislativos, en los distintos ámbitos, Y además propuestas electorales que siempre hemos llevado a cabo y hemos consensuado. No nos juntamos para las elecciones, nos juntamos para todo un... un, un eh, los ciclos electorales no, no, no son el objetivo solamente, es todo el desarrollo eh, de una gestión legislativa municipal o provincial. Está bien, bueno, eh, la última, Abel. Eh, también Macalister se refirió a la, a la elección de la, del presidente del Tribunal de Cuentas. Eh, sí. Tuviste oportunidad de leer las declaraciones, las comentábamos más temprano, eh, respecto de eh, que si no elige, eligen a, a su hermana, que es la que obtuvo mayor puntaje, habría ahí una un mezquindad política, habló un poco de, de corrupción. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés al respecto? No, A ver, no, nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo, y yo particularmente, que el, el mecanismo del Consejo de la Magistratura eh, de la ley orgánica tiene vicios y tiene muchos errores eh, y, en algún y nosotros hemos presentado además un proyecto en ese sentido donde decimos que, que por ejemplo, no, no se privilegie el orden de mérito pero antes del orden de mérito hay otra cuestión más grave el mecanismo que tiene es bastante perverso porque tiene que ver con puntajes de evaluación que pone, para decirte Martín concretamente, 30 puntos para oposición 30 puntos para los antecedentes y 40 para la entrevista personal. Esos 40 para la entrevista personal muchas veces son una fórmula de ajuste para aquellos que va, va a seleccionar en definitiva y va a proponer los duetos o las ternas. Por lo tanto, en realidad lo que está todo viciado es el procedimiento. Y lo dijimos no ahora, yo ya lo dije en febrero y además lo avalé con la presentación de un proyecto. Por lo tanto, convengamos que el mecanismo en sí está... está está viciado y es lo que pretendemos que se modifique porque en realidad lo que tiene que hacer es que lleguen los mejores o los más idóneos o los más aptos. Pero convengamos que en su esencia el mecanismo hoy ya tiene sus vicios y tiene sus defectos y debemos ser una de las pocas provincias en, la provincia, en, en, el, en lo que es el país que tenemos un, un, un mecanismo eh, donde el orden de mérito, en el artículo 26 concretamente, no está previsto, sino que habla de orden alfabético. Bien, Abel, eh, te agradecemos los minutos, sabemos que estás eh, viajando, así que muchísimas gracias por, por tu tiempo. No, por favor. Gracias a ustedes. Era la palabra del diputado provincial Abel Sabarot, que eh, salió eh, a poner eh, un, una pausa en este intento de Javier Macalister de eh, relanzar. Cambiemos, esto había sucedido el sábado, donde apareció Macalister en un acto encabezado que encabezaba el eh, intendente Leandro Alto Altolaguirre en el barrio Los Hornos. Eh, y bueno, eh, desde la UCR, desde el FREPAM, salieron a. Eh, decir que había sido una operación de prensa. Seguimos en PTM en 8 y 58 de la mañana.